¿Qué tal? Buenas tardes, querida comunidad paseña. Mi nombre es Martín Echeverry, soy profesor de escuelas técnicas. En este momento nos encontramos intentando abroquelar y formar asambleas con los docentes para poder defender los derechos que son propios y comunes de cada uno de los hijos de ustedes que concurren a colegios públicos, colegios del Estado, ya sea técnico, colegio de escuelas medias, colegios especiales. Tarde o temprano va a tocar colegio por colegio. Por el momento lo importante es informar que están haciendo un recorte muy importante de horas, de, eh, de horas de materias que... ...que generan eh, el pensamiento crítico del alumno o, o de las personas en sí que son necesarios... ...como el pensamiento crítico a través de política y ciudadanía, cómo aprende a votar... ...cómo se desarrolla en sociedad del alumno, eh, materias como inglés, materias como filosofía... ...que enseñan a pensar en la vida al alumno y ese es el principio... A partir de ahí puede que de a poco también vengan por el resto de los docentes como ya pasó en la década del 90 en donde se cerraron las escuelas técnicas e incluso se precarizó la situación laboral del docente y los únicos que realmente pagaron el pato de esto son los ciudadanos, los alumnos que quizás tuvieron que llevar adelante una vida con un título vaciado e incluso ahora lo que van a hacer es aún peor. Así que los invitamos a que se sumen como sociedad. En este momento estamos organizando marchas. El día 31, el día martes 31, vamos a organizar todas las escuelas del conurbano de zona norte, zona oeste y zona sur, parte de capital, incluso de provincia de Buenos Aires. Nos vamos a juntar y vamos a hacer viral para que se sepa. Nos vamos a juntar y vamos a marchar desde el Carrefour de Lemos, esto es ruta 202, y Ruta 8, vamos a marchar a las 10 de la mañana, desde ahí hasta la Plaza de San Miguel y de ahí a Jefatura Distrital, y necesitamos por favor que la comunidad se sume, que este gobierno se entere de que en realidad no solo los involucrados son los docentes, sino que en realidad es la sociedad en su conjunto, la comunidad educativa. Necesitamos que por favor participen, que se acerquen, que en la distrital... Eh, se acerquen a hablar con las autoridades, no solo los docentes, sino los papás, los alumnos, centros de estudiantes, quedan todos invitados. Confiamos en que van a apoyar la educación de sus propios hijos y de la comunidad entera. Un saludo.